Y sacudían la basura no los de la Embajada de Chile en Madrid, sino los de la Embajada de Madrid o de España en Chile. Eso es. Uno de los grandes misterios que albergaba en mi mente cuando era joven se refería al paradero final de la basura que cada día sacábamos a la calle y unos funcionarios se llevaban a un lugar oculto y desconocido para deshacerse de ella. Lo del reciclado y esas cosas no había aparecido para remover nuestras conciencias... ...y yo imaginaba que en esas bolsas de desperdicios no había nada aprovechable. Fue inocente, bastante más de lo que imagináis. Porque antes de la llegada del ecologismo, el espionaje fue el primero que descubrió... ...el aprovechamiento de una parte de los desperdicios. La prueba la tenemos en Santiago de Chile durante el año 1986. El embajador español Miguel Solano y el encargado de negocios Mariano Vidal... ...mantenían comunicaciones habituales... ...con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Las escribían en folios... ...y se las entregaban al encargado de cifrado ...para que las enviara. Después, el papel se destruía... ...habitualmente mediante una trituradora... ...el sistema más seguro. Un día de ese año... ...cuando el verano estaba a punto de aparecer... ...dos agentes del servicio chi secreto chileno... ...Patricio Heldrez y Víctor Enrique... ...dos cabos, sin un puesto rimbombante cambiaron de bando. Pactaron con un servicio secreto occidental facilitarles la información sobre el trabajo que realizaban a cambio de que les sacaran del país y les ofrecieran una vida nueva. ¿Qué trabajo ejecutaban que pudiera ser tan importante? Ahora le llamaríamos recicladores profesionales. Pertenecían a una unidad que se movía entre la basura, pero no entre una basura cualquiera. Recogían la bolsa que tiraban embajadas como las de España, Estados Unidos, Italia, Holanda o Venezuela. Se la llevaban a su lugar de trabajo y reciclaban las hojas de papel para reconstruir el puzzle de los documentos originales. Daba igual que hubiera pasado por una trituradora. También disponían de un sistema de lecturas de cintas de máquina de escribir. Todavía no había ordenadores al uso. Gracias a este trabajo paciente de un grupo de subalternos del espionaje chileno... ...tuvieron acceso a las cartas cifradas enviadas por el personal diplomático español... ...que cumplía con los estándares de seguridad establecidos por la OTAN... ...claramente insuficientes. La embajada aseguró que los espías no tuvieron acceso a material relevante... ...algo que siempre se dice. Pero el hecho es que ellos y otras embajadas occidentales habían comenzado a mantener relaciones con opositores chilenos al dictador Pinochet. Estaban buscando caminos para que Chile llegara a una democracia, dado que las protestas callejeras en contra del dictador demostraban que el pueblo le había perdido el miedo. Incluso en estas conversaciones participaban ya militares críticos con el golpista. Mi conclusión es que algún tipo de reciclaje no es tan bueno. Y hay que hacer lo posible para que algunos desaprensivos no manipulen nuestra basura. Desde luego, yo recuerdo haber leído hace mil años, era muy pequeñito, tener cuidado con lo que tiréis a la basura. Eh, la información, lo que hay en las basuras, dice mucho sobre lo que hay en la casa, ¿eh? Sí, sí. Por eso decían que no había que tirar la, las facturas o, o mm. todo ese tipo de cosas sin romperlas en muchos trocitos. Lo que sí, pasa sí. es que esto fíjate, tenían un sistema para Sabía recuperar todo, ¿eh? los la, trocitos. todo. Eh, reciclaban así. Así, ah, claro. Bueno, ya era un reciclaje, ya era un reciclaje. Fernando Rueda, tirando de la monta. Gracias. Un abrazo. Sí, chao.